Ahora en Patagonia, cierre en producción. Hablamos con... Y a las 8 y 38 de la mañana saludamos al micrófono de Radio El Valle y porque queremos conocer el secreto del sabor de nuestras frutas, al señor Emérico Stengel. ¿Cómo le va, Emérico? Gracias por atendernos. Hola. Hola. ¿Cómo le va, Américo? Estoy aquí buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bien, bien. Muy bien, muchas te ah, que con buen tiempo estoy en Buenos Aires, en la Rural. Ah, fantástico, porque decíamos cuando iniciábamos la nota que queríamos conocer el secreto del sabor a, a nuestras frutas, y vamos a decir que... Emérico Estrengel es el referente de Frutas del Sur Andino, que es una empresa que se encuentra en el Bolsón, pero claro, como en estos momentos se está desarrollando la exposición en la Rural de Palermo, está el Emérico Estrengel con su stand de Frutas del Sur. Emérico, ¿qué significa producir y mantener una empresa en estos tiempos? <risa> Pues, en, en, to en todas las épocas, en todas las épocas este, hay momentos mejores y momentos no tan buenos. Sí. Eh, la fruticultura pensamos que va, independientemente de, los, de las anécdotas locales, la fruticultura eh, tiene una oportunidad este, muy importante por los requerimientos mayores de fruta en la dieta a nivel mundial. Sí. En el caso de las frutas finas, este, hay un fenómeno normal de eh, desarrollo de mercados y incorporación de las frutas finas como las que producimos en el bolsón a distintos productos y a otros mercados, así que ahí hay una expansión que se está produciendo. En México, disculpeme que, la, sí, discúlpeme discúlpeme, sí, que interrumpa para poner a tono a la gente frutas del sur andino ¿Qué, ¿Qué cultiva, qué frutas tienes cultivas en el Bolsón? Fruta del sur andino está radicada en Bolsón. Producimos frambuesas, grosellas coloradas, grosellas negras, que se denominan localmente casis, como en Francia, chauco, uh -huh. mati y moras, uh -huh. y algo de guindas. Y compramos a los proveedores, de la, a los colegas, a los vecinos, uh -huh. compramos la fruta que, que falta, y compramos fruta silvestre como la mosqueta. Todo eso se elabora, se vende fresco, se congela, se vende congelado, y se elabora de distintas formas. ¿Ustedes eh, venden al mercado interno, exportan también la producción? Nosotros vendemos en mercado interno, y eh, cuando, las, cuando las circunstancias cambiarias y del país permiten, exportamos. Eh, Hace muchos años exportábamos desde Bariloche por vía aérea a Londres. Ah. Era, era un operativo que tardaba 28 horas, pero teníamos la suerte de que los aviones salían a las 10 y 20 de la mañana. Entonces era cuestión de levantarse muy temprano y estar a las 9 y media en el aeropuerto y eh, lográbamos salir a las 8 de la noche con destino a Londres desde Seiza. Bueno, esas cosas han cambiado, pero eh, todavía no nos nos interesaría volver a eso. Ahora se exporta eh, congelado y se exportan eh, productos envasados. ¿Y ¿Cuál es, uno si usted tuviera que rescatar un un factor fundamental al momento de producir este tipo de frutas, cuál sería, por ejemplo, la innovación tecnológica? Los factores, los principales problemas... Sí, y los sí. principales problemas, como siempre, en, en sectores que son cada vez más capital intensivos, eh, son el costo de capital. O sea, cuando digo capital intensivos, es que la fruta fina no escapa a la regla de toda la producción agrícola, que cada vez más eh, requiere tecnologías, inversiones, sistemas de riego, protección de naves, nuevas genéticas... Eh, tenemos que ir hacia cultivos bajo cubierta para extender las las épocas de cosecha y todo eso es dinero sí. y es dinero en un país donde la tasa de interés alta es complicado muy bien y en cuanto por ejemplo a la gente que trabaje así en el periodo de no le escuchó ¿Me escucha ahora ahora sí ahora sí Eh, por ejemplo, en cuanto a gente que esté capacitada para trabajar específicamente con esta fruta, ¿es gente que se encuentra así localmente, es gente que viene desde otras regiones a trabajar? ¿Hay falta de gente capacitada? En el Bolsón vivimos una comunidad que se ha, convertido, se ha ido convirtiendo muy rápido de, un, de una sociedad rural a una sociedad urbana. Entonces, este, vamos eh, logrando eh, menos gente con aptitud y vocación de trabajo rural. Eh, de manera que hace unos años ya ¿eh? empiezan a llegar de, de otras partes del país los eh, trabajadores agrícolas y frutícolas que migran y cuando terminen la revolución van a la cosecha de uva en Mendoza pero vienen del norte, eh, hacen la cosecha enero, febrero con nosotros, y después migran hacia otros lugares en un sitio de cosecha, sí. Sí. Emérico, bueno, y usted en este momento se encuentra así en la exposición eh, rural de Palermo. ¿Cuándo llegó precisamente? ¿Jueves? Nosotros, eh, eh, la, la rural se inauguró eh, ante ayer, uh -huh. eh, eh, nosotros vinimos para presentar eh, productos que son concentrados de de fruta porque la, la, tendencia, la tendencia actual de, de estudiar más la nutrición y de precisar más los efectos benéficos de lo que se come nos pueden llegar a ser de gran utilidad en el sector de frutas finas. Las frutas finas contienen naturalmente eh, y antioxidantes, minerales y vitaminas que eh, trabajando bien los productos podemos ofrecer eh, materiales que son muy aptos para la gastronomía y muy buenos para la salud. Así que usted puede tomar un jarabe de chauco caliente, usted puede con ese mismo jarabe de chauco o de casil decorar una torta, y está nutriéndose y está, digamos, ingiriendo la cantidad de alimentos y de vitaminas que necesitas para el consumo diario. Claro, médico porque ustedes en frutas de sudamericano hacen mermeladas, dulces dietéticos, frutas al natural, frutas congeladas, frutas frescas, salsas, productos especiales, eh, productos especiales como los que usted mencionaba esta suerte de jarabes, ¿no? Que son que tienen mucha calidad, que tienen eh, muchos componentes nutricionales. Puntualmente usted notó alguna diferencia en esta posición rural relacionada a las anteriores, tuvieron algún inconveniente al momento de ubicarse así en el pabellón. Mire, Río Negro tiene un stand eh, muy bien eh, montado. El TREAR tiene una organización que eh, la rural ha funcionado hace muchos años bastante bien, con muy pocos problemas. Eh, la rural está funcionando bien, recién empezamos, este va a ser el primer fin de semana, eh, yo le diría que no, que la, la, el ambiente es bueno, eh, la gente no quiere conflictos, todos queremos este, poder que desarrollarnos normalmente, y ese es el ambiente que estamos este, viviendo. Muy bien, Emérico Estenge. le deseo que tenga un buen fin de semana, sí, en el marco de la exposición rural. Ha sido muy amable por contestar nuestra llamada telefónica para salir al micrófono de Radio El Valle. Que tenga buen día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Emérico Estenge, que es el propietario de frutas del Surandino. Es una empresa que se encuentra en el Bolsón y que produce frutas finas, sí, blueberry. Boisenberry, casis, frambuesas, frutillas, grosellas coloradas, grosellas negras, moras, surtido de berries en general, y él se encuentra en el marco de la exposición rural que se está haciendo en Palermo en su número 123, en donde Río Negro tiene su stand y que está participando no solo con la producción de los distintos sectores de la provincia de Río Negro, sino también con el turismo.